Dicen que, Dicen que reír arruga. Entonces me quedé estéril, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar de vivir? La política es una cosa. De atreverte. No río. De ser tú. Arrúgate con ganas. Ríete de todo, incluso de ti misma. ¿Qué hora me tengo que poner s e r i o y si vivir hace que te arrugues? <risa> Vamos. Mejor que sea por reírte. <risa> Vive de cara.